Estás escuchando Por la Otra Oreja. Y vamos a leer algunos de los mensajes que nos llegaron de Violeta desde, desde León, en México. Un saludo para la otra oreja. Desde México, apoyo para correr a todos estos gobiernos insensibles y autocráticos. Eh, gracias Viole, eh, Jorge Goldberg. Eh, bueno, un, un tipo bárbaro, un músico eh, cuya hermana tiene desaparecido, ¿no? Este, eh, después escuchamos el mensaje, eh, Jorge eh, Carlos. ...que Carlos de Cantalao... ...aquí en Camet Norte... ...que hace mucho que no voy a comer... ...un buen postrecito ahí, ¿no?... ...este... ...que lo está escuchando en el auto... ...Agelén de Oeste... ...dice que... Eh, ...lo va a escuchar otro día... Eh, ...lo pueden escuchar... Eh, ...por el Facebook de la otra oreja... De ...a partir de mañana mismo, ¿ah? ¿eh? ...Norma Moyo... Sí. ...perfectamente... ...el Chuza. Eh, dice que miércoles de militancia contra el desguace de ANSES Aumento urgente de los saberes por la continuidad de la moratoria eh, En el ANSES, como todos los miércoles a las 5 de la tarde Esta vez eh, citan a las 11 de la mañana En Independencia 3151 eh, Aquí en Mar del Plata eh, Bueno eh, desde Uruguay, escuchando Luis Caro, que va a tocar el 5 de abril en eh, Tandil, en, la, en el Centro Cultural la, la Compañía en Tandil. Que no vengan a mi velorio Performance Teatral, con Coco Gali y Luis Caro, que estuvieron ayer en el... En, en el escenario de, de por el 24 de marzo ¿no? eh, mmm, fue muy emocionante verlos a él, no solamente a ellos sino que nos abrazamos mucho con Marino Coliqueo con la gente de Locales Rock con Lucas eh, sí, muy muy emocionantes los encuentros una de las cosas que tuvo en el, la la alegría de los encuentros, ¿no? Eh, Vicky de La Plata, que está celebrando su cumpleaños. Eh, Isa de La Plata, eh, de, de Hijas La Plata, ¿no? Dice que eh, es el, el sábado... El sábado 29, a las 16, van a estar en la Plaza San Martín de Morón, eh, a 49 años del comienzo del genocidio. Eh, bueno, este, vamos a, a, a invitar ¿no? el mejor homenaje a Nora Cortini en el primer cumpleaños de su ausencia. Eh, es la lucha en la calle organizada levantando el proyecto de los que soñaron los 30.000, Eh, dice Isa que está saliendo hermoso un gran programa, le mandamos muchos abrazos y saludos marchas y movilizaciones en todo el país por más memoria verdad y justicia bueno un eh, Mara del centro de estudiantes del ILIA que estuvimos hoy ahí también escuchando el Indio Vertis dice ahí estamos Edu, eh, Sebastián desde Guatemala Eh, escuchando a la escucha, compañero grande, Sebas eh, Álvaro, desde Colombia escuchando la otra oreja hay algún mensaje grabado basta ¿no? de chamuyo y poné música no, no, primero pasás el mensaje grabado, por favor maravillosa la otra oreja como siempre la verdad que es oxígeno en un momento de tanto sofocón que ¿no? eh sigan, sigan adelante que somos muchos los, los, los fieles de, del mensaje de la otra oreja gracias por tu esfuerzo por tu coraje y por tu siempre presente calidez y claridad abrazo grande abrazos fuertes bueno, Vero Ferro escuchando Maya, Maya Gorostegui, Valenti Eh, que estuvimos en la escuela de danza, el profesor de danza, el otro día. Eh, Yuyo Chamizo, un abrazote, Yuyo, eh, Maricel, eh, escuchando la otra oreja, Graciela, del Zunda, también escuchando, Gustavo Mayo, desde Buenos Aires, Silvia Chegaray desde acá, Cristina de los Reyes, también de Mar del Plata, eh, Patricia de Junach en San Cristóbal de las Casas en Chiapas, un abrazo muy fuerte. Eh, Jorge Acevedo, esperemos que escuche, eh, que escuche el programa, ¿no? Este, bueno, eh, Selva también, eh, también está escuchando a Andrea desde algún lugar de Córdoba. Eh, bueno, Patricia desde acá. Eh, eh, o, Olmedo desde, desde Panamá. Olmedo. Es el nombre, eh? Olmedo. Desde Panamá, Cristina de, eh, de Capoma, de Jujuy. Bueno, hay muchos, hay muchos mensajes. Eso no lo voy a decir porque me da vergüenza. ¿Es que no vas a decir, Lara? Poné música que mi hermano Renzo baila. No, no, no. Eh, bueno, estaba, está bien. Eh, Renzo bailando. Y entonces vamos a poner otro tango Vamos a, a insistir con los tangos prohibidos por la dictadura Y un, un tango hermoso El Ciruja del Mundo Rivero Por la otra oreja Como con bronca y junato De Juan Costado Los pasos al caminado derecho para el ramal, nos lleva el presentimiento de que en aquel potrerito no existe ya el bullicio era su único idea. Recordaba aquellas olas de garufa. Cuando Minga de la se pasaba Me tapugas al codillo, escolaseaba Y a los burros se digaba un metejo. Cuando no era tan junado por los tiras La lanciaba sin tener el manchamiento Una mina le sacaba todo el vento Y jugó con su pasión Era un mosaico diquero su capaz de quemera hija de una curander vestida de, de parjeivo pero viví en grospita de un ca lo vino y le pasaba la guita que le sacaba el matón, frente a frente dando muestras de coraje, Los dos guapos se trenzaron en el bajo Y el ciruja que era listo para el tajo Al cacio no le cobró caro su amor Libre ya de la gallola y sin la mina Campaneando un cachuezón en la vereda Piensa un rato en el amor de la que me yo Estás escuchando desde La Otra Oreja La Otra Oreja Argenta y recorriendo algunas de las 200 canciones prohibidas por la dictadura. Bueno, saludamos a Coti que está en cama escuchando la, la Otra Oreja y que me reclama que ponga Charlie. No, eh, Charlie pasamos la vez pasada. Eh, los tengo, los eh, las músicas de rock prohibidos por la dictadura, pero vamos a volver a pasar, ¿eh? Eh, y ahora vamos a pasar a una canción de Carlos Gardel, otra canción más. Dice, él sabe que tiene para largo rato. La sentencia es en fija, lo van a hacer sonar. Así que entre cabrero, sumiso y amargo, la luz de la aurora lo va a visitar. Y termina diciendo, se durmieron todos. Cachó la barreta, si Jesús no ayuda, que ayude Satán. Un vidrio, unos gritos, carrera, auxilio Un hombre que llora Y un cacho de pan Escuchamos ahora De Carlos Gardel De este tango Que vale la pena Seguir la historia, ¿no? Pan De Carlos Gardel Por la otra oreja que tiene para largo rato La sentencia en fija lo va a hacer sonar Así en este cabrero sumiso y amargo La luz de la aurora lo va a visitar Quisiera que alguno pudiera escucharlo En ese elocuencia que la pena da Y ver si es humano querer condenarlo Ahora ha robado un cacho de paz. Sus hijos no lloran por Sora. Ni piden basitas ni cincetes ni dulce señor. Sus hijos se mueren de frío y lloran en breinete de paz. La buena se queja de dolor. ...un doliente reproche, criofentia, sombría... ...también su mujer... ...es cuálida y flaca... ...en una mirada toda la tragedia... ...le ha dado a entender... ...trabajar adonde... extender la mano... Pidiendo al que pasas limona, ¿por qué recibir la afrenta de un perdón hermano? El que fuerza y tiene valor y altivez. Se durmieron todos, tachó la barreta. Si Jesús no ayuda, que ayude a paz. Un vidrio unos gritos, carreras auxilio y un Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La otra oreja Argenta. Y hay un tema que no encontramos una versión original, pero Juan Batuone. Un cantante que se murió hace poquito Que estuvo en el programa Y nos cuenta una historia Maravillosa Maravillosa Maravillosa de escuchar, ¿no? Y muy actual Juan Batuone nos hace El Yuta Lorenzo El Yuta Lorenzo, el cana, el policía Lorenzo Por otro orejado. Esta es una pequeña historia Que me contaron en el barrio de Mataderos y sencillo barrio de Tango. Y de esto yo hice el Yuta Lorenzo. Un rati corrupto escabia en la mesa de aquel escolazo un vaso de whisky y un faso en la boca le daba un tinte muy particular tomaba una línea de terraz de la otra su cara de monje era fantasma labura en la cana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 Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Increíble Yuta Lorenzo, ¿eh? de Juan Batuone. Eh, experto en torturas sí, y qué sé yo, pero muy, muy bueno. Bueno, eh, María Cristina Pérez dice, murió el represor turco Julián. Eh, estaba preso Julio Héctor Simón, estaba preso en la cárcel VIP de Campo de Mayo y seguimos reclamando la cárcel común, perpetua y efectiva en Mar del Plata hay más de 20 genocidas en prisión domiciliaria ¿no? y es, decíamos que era la, la um, libertad encubierta ¿no? Bueno, este, Lali dice este, que manda abrazos eh, Jandro dice que buena selección de La Otra Oreja Tango eh, Fabio Basteiro desde Buenos Aires eh, dice el Osvaldo Bayer en el corazón de los trabajadores y, y hoy eh, demolieron en Neuquén una, una estatua, una creación artística que homenajeaba a Osvaldo Bayer y que obviamente la derrumbaron no una grúa la hizo pelota ni siquiera conservaron la obra ¿no? en metal eh, bueno, hay muchísimos mensajes más está el mensaje de Gustavo Mayo ...también eh, que, que nos manda un saludazo. Eh, bueno, eh, vamos a escuchar ahora eh, una versión que la original que nos pasó Cory ...está muy, en muy mala calidad, de Villoldo. Eh, vamos a escuchar una, una versión buenísima. Esperemos que Nevenka, que está escuchando el programa... Eh, bueno eh, eh, haga esta versión en hard rock ¿no? Eh, un tema que presten atención las Matufias Matufias o el arte de vivir con la versión de Walter Jonsky por la otra oreja es el siglo en que vivimos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 se fabrica el salchichón los curan las bendiciones las venden y hasta el misal y sin que nunca proteste la gran corte celestial siempre suceden de falco en muchas reparticiones pero nunca los rateros los meten en las prisiones Se presenta un candidato, diputado nacional Y a la paz de todo el mundo, compra el voto popular Se come asado con cuero y se chupa discricion Celebrando la matufia de una embrollada elección.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 Bueno, gracias, eh, Lara. Eh, bueno, eh, la aclaración de Jandro dice que eh, la estatua de, de Osvaldo Bayer tirada es en Santa Cruz, en la entrada de Río Gallego. Es el monumento a Osvaldo Bayer, inaugurado el 24 de marzo del 2023. Bueno, este y escuchamos... Eh, escuchamos Matufia el arte de Vivir que no es un noticiero ¿eh? es una canción de 1920 de 1916-18 de Ángel Villoldo eh, gracias a Cori que nos pasó eh, los datos de muchos tangos prohibidos que ya iremos pasando en este programa eh, Nevenka Eh, nos manda un mensaje dice, claro, vamos a ver cómo lo hago en Hard Rock Matufia su arte de vivir eh, hermoso tema eh, que no es testimonial, eh. o sea tiene como más de 100 años pero bueno, y vamos a escuchar ahora, hablando de tangos una versión tanguera de hasta siempre que en realidad no tenemos eh, No tenemos quiénes son los cantantes, porque lo escuchamos en La Habana, Cuba, que tenían esta versión en la radio del Centro Cultural Pablo de la Torrientes Brau, que nos pasaron este tema, eh, que no sabemos el nombre de los intérpretes, pero, pero hacen como siempre. Como siempre terminamos este Aprendimos programa. Para para para. Espera a que empecemos, ¿eh? eh. Y nos saludamos. Hasta siempre. Hasta la victoria, siempre. Aprendimos a quererte desde la histórica altura con el sol de tu bravura. Le puso cerco a la muerte Hasta siempre Hasta la victoria siempre De primavera Para plantar La bandera Con la luz De tu sonrisa Aquí Se queda la clara La intrañable Transparencia De tu querida Presencia Comandante Che Guevara No gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte, y como dice.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 MULȚUMIT Adelante, como junto a ti seguimos y con fidel te decimos hasta siempre, Comandante. A ti se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, Comandante. Care Buenas noches, jugamos Mariana. Y hasta la victoria siempre venceremos.